Ubriqueño. Ayer eh, el Ubrique Unión Deportiva Señor disputaba su último partido amistoso antes del arranque de la competición liguera, partido de presentación que se jugó en las pistas de atletismo a partir de las 9 de la noche y que nos dejó una victoria para el conjunto ubriqueño ante el equipo del Club Deportivo Gédula por tres goles a dos. El Ubrique Unión Deportiva en líneas generales se eh, dio una buena imagen. Eh, ...por momentos, eso sí... Eh, ...sobre todo en la primera mitad... ...donde llevó el peso y la iniciativa del partido... ...y donde llegó a irse al descanso... ...con una renta cómoda de dos goles... ...a cero, una renta que... Eh, ...recortaría el conjunto arcense... llegando a poner, eh, ...llegándose a poner con un 2 a 2... ...con empate a dos... ...con un gol eh, de penalti polémico... ...pero finalmente... Eh, ...Ángel Román... Eh, ...pondría el 3 a 2... A, en el Luminos y le daba la victoria al equipo de Miguel Domínguez. Parece que teniendo en cuenta la, a las alturas que estamos, eh, mes de septiembre, eh, con la pretemporada ahí muy cerca, eh, el inicio de la, de la Liga este próximo domingo, pues que no llega del todo más el conjunto ubriqueño, que veremos cómo se desenvolve en esta primera andaluza. Eh, agradaron a los aficionados los nuevos eh, fichajes las nuevas incorporaciones eh, algunos ya conocidas algunas ya conocidas otras digo de jugadores conocidos ya relacionados anteriormente con el ubicoñón deportiva otras caras nuevas como las de Luis Roux o la de jesús que también como decimos eh, agradaron a, a, a los aficionados en torno a, a un centenar de ellos se dieron ficha cita en el, las gradas de las fi de Atletismo de, de Ubrique. Por lo tanto, estamos viviendo ya la, lo que son las uh, últimas horas antes del arranque de Liga al Ubrique Unión Deportiva, que le queda pues eh, apenas un par de entrenamientos para eh, iniciar esa esta nueva e ilusionante temporada en esa primera andaluza. Recuerden que juega el viernes, el perdón, el viernes, el domingo, ...a las seis de la tarde en el Municipal de la Juventud, en el Campo Municipal de la Juventud de Jerez, ante el Jerez Industrial. Uno de los gallitos de la categoría, así que eh, no parece que vaya a ser un arranque fácil para el conjunto briqueño, un debut fácil en esta primera andaluza. Ayer por lo menos se vio que el equipo tenía pegada, que sigue teniendo pegada, que sigue eh, teniendo eh, lo que es su vanguardia, en su zona de ataque pues, de dinamita y eh, en defensa pues habrá que ver cómo se, se, se desenvuelve, ha perdido. Como bien nos comentaba eh, Miguel Domínguez, eh, no es que haya ha perdido eh, toda esa capacidad defensiva pero sin duda las uh, ausencias, en este caso la salida de jugadores como Dani Chávez Eh, como Lobo o, o como el mismo Álvaro se dejarán notar al menos en estas primeras jornadas de la competición liguera estamos hablando de eh, cinco eh, bajas que, de jugadores que prácticamente eran titulares la pasada temporada en la que el equipo briqueño completó un, un excelente curso llevándose el título de, de liga Pues va a ser sin duda la cita más interesante del fin de semana, no va a ser la única, porque además en cuanto a deporte del ciclismo tenemos dos citas, eh, el sábado y el domingo. El sábado, por ejemplo, se celebra la, uh, el homenaje a Antonio Jiménez Quilés, subida a Sierra Nevada, Olla de la Mora, una prueba dentro del de ranking andaluz de ciclismo en ruta, en el que al principio estaban inscritos los eh, ciclistas eh, ubriqueños Paco Benítez, Rafa Rincón y el pradense Francisco Bueno parece que Rafa Rincón finalmente nos confirmaba que no va a estar presente en esta prueba de Granada. Hay que destacar que antes del parón verañego eh, como hemos dicho Rafa Rincón mandaba con cier cierta autoridad en la clasificación máster 40 de la Copa de, de Andalucía. Y sigue mandando pero uh, ha surgido un pequeño problema en forma de lesión la Le ha hecho estar algunas semanas en el dique seco Y ahora pues está en ese proceso de recuperación Lo que sí nos confirmaba es que el domingo va a estar en el Gran Premio Boyullos el, En este caso es la eh, sexta octava edición de este Gran Premio Boyullos Que es puntuable para la Copa de Andalucía de Ciclismo en Ruta También estarán sus compañeros Y en este caso para intentar defender o perder eh, o puntuar, digamos, eh, defender esa primera posición que ocupa en la Copa, a pesar de estar mermado, lo importante es sumar el mayor número de puntos posible hasta que se encuentre. Eh, ...si sí es posible en eh, la forma en la que comenzó la, la temporada... ...o al menos que no se resienta de esa, de esa lesión... ...parece que va a estar complicada la cosa... ...pero vamos a mantener la esperanza... ...vamos a ver lo que ocurre en esta cita de, de Boyullos... ...por otra parte, hoy también queremos dedicar... ...parte de nuestro tiempo a conocer el nuevo proyecto deportivo... ...que ha nacido en Ubrique hace eh, unas cuantas semanas... ...unos cuantos meses, hablamos de un equipo de fútbol... ...el Club Deportivo... Eh, Ubriqueño Fútbol Club, un conjunto de categoría infantil que se ha formado esta, eh, en estos últimos meses eh, para competir la próxima temporada en competición federada en la tercera andaluza, en el Grupo 6 va a estar encuadrado junto ...al equipo infantil del Lubrique Unión Deportiva. Alfonso García López eh, eh, va a ser el entrenador que va a dirigir al equipo... ...y uno de los eh, cabezas pensantes de este proyecto... ...es José Antonio García López, su hermano... ...que va a estar con nosotros en unos instantes... ...vicepresidente y delegado del equipo infantil... ...que en principio parece que ha nacido con la intención... ...de darle continuidad competitiva a un grupo de jóvenes jugadores que vienen de la escuela de fútbol. Ya saben que ya en la categoría infantil no compiten oficialmente en lo que son los torneos y copas del Cedifa por edad y, por lo tanto, se quedan ahí, digamos, eh, como eh, en un vacío eh, muchos... ...jugadores de la escuela de fútbol es en esta categoría infantil... ...cuando eh, también se deciden eh, por apostar por el ubicación deportiva... ...debido a eso, a que ya no pueden seguir con la competición en la escuela... ...y en este caso, eh, la idea principal ha sido no romper el grupo... Eh, ...el grupo, el equipo que se había formado en esa escuela de fútbol... ...y para ello, para mantener el grupo decidieron crear un, un equipo... ...enseguida vamos a estar hablando de este proyecto... ...de sus características, de cómo se ha formado... ...y de sus objetivos e intenciones para con esta nueva temporada que eh, para ellos arrancará el próximo 29 de, de septiembre. Ese fin de semana lo hace el equipo, el, la categoría juvenil, la categoría cadete, la tercera andaluza cadete y la tercera andaluza infantil. Y por cierto que el club deportivo ubriqueño Fútbol Club disputará su partido de presentación o último, uno de sus, no último amistosos, sino el próximo partido amistoso lo disputará este próximo lunes a partir de las ocho y media en las pistas de atletismo. Su rival será la Unión Deportiva Villamartín. Y también nos hacemos eco de otra noticia por parte del Patronato Municipal de Deportes, ya que ha hecho público que será el próximo 19 de septiembre, el el miércoles 19 de septiembre, cuando se abra el proceso de inscripción de ...para los programas deportivos municipales 2018-2019... ...este se va, este proceso de inscripción se va a mantener... ...se va a prolongar hasta el inicio de las actividades... ...la mayoría de ellos en la primera semana de octubre... ...así que desde el 19 de septiembre ya pueden inscribirse... ...en esas actividades en el, con el siguiente horario... ...de mañana de 9 a 1 y de tarde de 4 a 8... ...y los primeros días se establecerán números por orden de, de llegada... Sobre esta y otras cuestiones vamos a hablar a lo largo de la jornada de hoy. Antes, como siempre, hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Este año ven a la caseta de Lubrique Unión Deportiva en el recinto ferial. Te esperamos todos los días de feria con el mejor ambiente. Tapas, montaditos, raciones, la mejor cocina y el mejor ambiente de la feria. Y si no desea, comidas de empresa, reuniones familiares y de amigos, reserve mesa en la propia caseta para mayor comodidad. Además, música en vivo todos los días, tarde y noche. Esta feria caseta de Unión Deportiva para socios, simpatizantes y abierta al público en general. Con tu apoyo, fomenta el deporte te vas a inbrique. Este año disfruta de la feria en la caseta de Lubrique Unión Deportiva. Abrimos la noche del 7 de septiembre con el espectáculo de bachate y salsa a cargo de Javi y Sara y el día 8, día de la patrona también te esperamos. Karate Campón inicia el curso 2018-2019 el próximo 3 de septiembre. Acuda a nuestras clases los lunes, miércoles y jueves... ...en horario de 6 a 7 y de 7 a 8 de la tarde. Precio de la inscripción 15 euros... ...y de la mensualidad 25 euros. Para aquellos alumnos que acudan a las clases... ...en el mes de septiembre la inscripción será gratuita. karate Campón, en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 81... ...teléfono 610 82 90 22 karate campón, te esperamos desde el 3 de septiembre. Churrería Manolito reabre sus puertas. Desde el 1 de septiembre nuestros clientes de nuevo podrán disfrutar... ...de nuestros tradicionales churros de rueda y patatas Les atenderemos todos los días en horario de 8 y media a 11 y media de la mañana. También abrimos los días de feria. ...churrería Manolito... ...en calle Cervantes... ...tras el Bar La Perla... ...reabrimos el 1 de septiembre... ...esta feria como cada año... ...su casa amiga, Barreguerita... ...permanecerá abierto a partir del mediodía... ...los ofrecemos los precios más bajos de la feria... ...además el mejor ambiente... ...y disfrute de nuestros lotes al mejor precio... ...media botella de manzanilla... Una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a dar reguerita. Academia de Baile Patricia Caro inicia el curso después de feria. Ya puedes informarte. Bailes de salón, latinos, salsa, cha-cha-cha, bachata, clases de pilates, zumba y circuito fitness. Además clases de baile y pilates para los más pequeños. Y como novedad, zumba para niños y para niños acompañados de sus madres. Infórmate si lo deseas en el 670-980701 tonte en forma disfrutando del baile en Academia Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de Feria. Y olvido tus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 ...Centro Veterinario Razas... ...estamos en ingeniero de Martínez... ...número 103... ...frente a la farmacia de la calle San Sebastián... ...teléfono 956-46-4696... ...y 685-25-1215. Centro Estética María Ángeles... ...le ofrecemos para estas fiestas... ...lo mejor en productos de belleza... ...limpieza de cutis para cualquier edad... ...tratamientos personalizados para mujer y hombre... Rejuvenecimiento de piel, tratamientos para arrugas, falta de luminosidad, pieles extensadas, depilación con cera y láser de diodo, maquillajes para bodas, novias, madrinas y ahora en Centro de Estética María Ángeles al comprar tu crema te regalamos otra del mismo importe. Prueba nuestros maquillajes 12 horas de duración sin retoques. Perfumes para hombre y mujer. Centro Estética María Ángeles. Estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia. Llámenos al teléfono 622 34 53 46. Le esperamos. ...monísima... en Avenida España 75 su tienda de moda y complementos en esta feria este traje con monísima, trajes de niño y niña adultos, ven y personaliza el tuyo, elige el tejido y corte que más te guste, no esperes más para pedir tu traje de flamenca en esta feria elige ir monísima, recuerda que también tenemos vestidos para eventos y celebraciones, además llévate todos los complementos y si quieres marcar la diferencia te personalizamos tus accesorios de flamenca y bodas con tocados, pamela Flores, coronas y hombreras No olvides las rebajas en Monísima Y llévate prendas Desde tan solo 5 euros Monísima Tu nueva tienda de moda en Abril España 75 Visítenos Síguenos en Facebook e Instagram Tu traje de flamenca te espera En Monísima No to I minutos de la tarde vamos a entrar de lleno en materia con un pequeño adelanto de lo que nos espera este fin de semana ...en cuanto a actividades... ...sin duda la que se lleva el premio... ...es... Eh, esa eh, ...ese debut... del Lubric Unión Deportiva... ...en la competición liguera... ...en la Liga de la Primera Andaluza... ...este próximo fin de semana... ...este próximo domingo... ...el equipo al que se va a medir... ...no es precisamente... Eh, ...o no va a ser precisamente... ...un rival asequible ni más idóneo... ...para debutar en una nueva categoría... ...ya que es uno de los gallitos de los favoritos a luchar por el ascenso a la división de honor. Ya saben que el formato de ascenso eh, consiste, va a consistir este año nuevamente, ya se puso en práctica el año pasado, va a consistir en una liguilla en la que los cuatro primeros clasificados, bueno, una, una especie de, de play-off, digamos, eh, van a jugar pues, unas semifinales y luego una final. Y el campeón absoluto de esos cuatro primeros clasificados en esa fase final será el equipo que asciende. Solo asciende un equipo por eh, categoría en cuanto a la primera división eh, bueno, un equipo de cada provincia digamos, ¿no? es el que asciende a esa, a esa división de honor pues eh, en este caso el Jerez Industrial el año pasado estuvo jugando esa liguilla, terminó con polémica, con mucha polémica ya que Eh, bueno, uno de los eh, partidos en, Precisamente en esas semifinales eh, Se saldó con incidentes De público y de, de jugadores Cuando jugaban con el equipo isleño del Bazán Así que Eh, bueno, como bien nos comentaba Miguel Domínguez, el pasado lunes el conjunto jerezano va a presentarse en principio con varias bajas por sanciones largas, sanciones por incidentes importantes. Y bueno, pues veremos a ver qué equipo presenta ese Jerez Industrial. Ahora mismo es toda, toda una incógnita por si va a seguir contando con esos jugadores o por el contrario, pues se ha reforzado, eh, visto que en la mayor parte de la temporada o buena parte de la temporada no va a poder contar Con, con ellos, una eh, jornada en la que eh, el conjunto ubriqueño eh, va a disputar su partido, su debut será a las seis de la tarde, el próximo domingo en el estadio de la Juventud de Jerez, en el campo municipal de la juventud, mejor dicho, de Jerez. Eh, Francisco José López Hermo es el árbitro designado para este partido Daniel Franco Montiel y Víctor David Resurrección van a ser sus eh, asistentes La jornada además nos deja los siguientes duelos en esta categoría Muchos de ellos, viejos conocidos del Ubico Unión Deportiva Que han eh, compartido categoría en años anteriores con él Y que bueno han ido ascendiendo, en estos, eh, en, eh, por ejemplo el año pasado eh, Todos los equipos que ascendieron a, a, esa, a esta primera Eh, ...andaluza... Eh, ...por ejemplo el Bejer Balompié... Eh, ...viaja a San Lucas... ...se va a enfrentar a la juventud sanluqueña... ...el Villamartín recibe en casa... ...al Chiclana Industrial... ...el Balón de Cádiz se mide al Tarifa... ...el Grupo de Presas Bazán... Eh, ...recibe al Club Deportivo Guadiaro... ...el Tesorillo también recibe... ...la visita del eh, San Fernando... ...isleño del San Fernando B... El torno 2009 se mide al Trebujena y eh, el Alcalá del Valle, por su parte, también debutará en casa, otro debutante en esta categoría y lo hará en casa ante Recreativo Portuense y el Algeciras B recibe al Chiclana Club de Fútbol. Por lo tanto, esos son los encuentros previstos para esta para esta jornada. En lo que a fútbol se refiere, ahora enseguida vamos a volver eh, a hablar de Balompié para centrarnos en, en la actualidad, digamos, o en conocer el nuevo proyecto del eh, conjunto, del nuevo equipo que se ha formado en Ubrique, del club deportivo Ubriqueño Fútbol Club. Pero antes vamos a comentar otra serie de asuntos o de citas eh, que están previstas para este fin de semana. Hablamos, por ejemplo, como hemos comentado antes, de ciclismo. Hay dos citas de interés en la que va a haber presencia de ciclistas de eh, nuestra localidad, los que están eh, compitiendo, nos centramos sobre todo en los componentes del equipo cordobés del ciclo, ciclos Castillo. Eh, Rafa Rincón, Paco Benítez y el Pravence José Miguel eh, Bueno. Pues bien, eh, tenemos dos pruebas este fin de semana, eh, la primera de ellas va a tener lugar el, el sábado, este próximo sábado, 8 de septiembre, día festivo en nuestra localidad, por cierto. Y se trata, en este caso, de eh, una, una prueba, una, no es una cronoescalada, pero bueno, es eh, una prueba muy dura, solo es una, una subida, una subida de 35,93 kilómetros y que, bueno, pues en, en este caso... Eh, se pueden imaginar por el nombre la, la dureza de la prueba se trata del homenaje a Antonio Jiménez Quilés subida Sierra Nevada, Hoya de la Mora eh, subida Sierra Nevada, Hoya de la Mora la salida eh, va a tener lugar en Pinos eh, Genil y la meta está a la altura de la estación de Borreguiles así que se pueden hacer una idea de lo que les espera a los participantes en esta prueba en principio estaban inscritos los tres ciclistas, pero nos comentaba eh, a lo largo de la jornada de hoy Rafa Rincón que no va a acudir a esta prueba, se quiere centrar sobre todo en la que va a tener lugar el domingo. Porque esta de Granada es puntuable para el ranking andaluz eh, de ciclismo en ruta, mientras que eh, el domingo se disputa el eh, 68º Gran Premio de Boyullos, eh, prueba puntuable para la Copa de Andalucía de ciclismo en ruta. Para la prueba puntual para la Copa de Andalucía, última, última prueba puntual para esa Copa de, de Andalucía. Y ahora mismo pues hay que estar muy atento a lo que puede ocurrir en esta última prueba. Emoción, sin duda, va a haber porque, aunque es nuestro paisano Rafa Rincón el que eh, lidera la clasificación con 520 puntos tiene muy cerca muy cerca a Sergio Miguel Fernández Hidalgo de Nutrix Zone team y también a José Miguel Doblas Rodríguez. Eh, casi 100 puntos de diferencia con el cuarto, es decir, posiblemente eh, pueda mantenerse dentro de eh, lo que es el podio de esa Copa Andalucía. El problema es que Rafa Rincón viene de mm, tener una lesión que la ha mantenido parado. Eh, algunas semanas que ha estado pues a marcha forzada intentando recuperarse y ponerse eh, pues, en, en ponerse todo lo bien posible para poder afrontar esta última prueba en la que va a tener muy difícil por no decir imposible pelear por una victoria pero tiene que defender con uñas eh, y dientes esa primera posición su idea es eh, intentar conseguir el máximo número de puntos posibles, en caso de que sus rivales, pues en este caso, eh, como decimos, consigan eh, puntuar, puntuar y, y alguna posición, alguna buena alguna posición, eh, pues a, a esa cita se va a desplazar eh, Rafa Rincón para defender ese título, si lo consigue, pues eh, el domingo ya tendremos otro campeón de Andalucía, Rafa Rincón volver a ganar, esa copa Andalucía que ya lo hizo en, en años anteriores en esa eh, en esa cate en, en categorías eh, anteriores, en Master 30, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a estar muy pendiente de esa de esa prueba y esperemos que Rafa Rincón logre defender, logre mantener esa primera eh posición. 45 puntos son los que tiene que defender. Vamos a ver si es posible. ...que eh, esa, esa lesión y ese parón no le, pase, no le pasen factura al ciclista ubriqueño. Y en cuanto al ciclismo, destacar también que la semana pasada arrancó el calendario cicloturista de montaña... ...de la Asociación Ciclista de Ubrique y que este sábado va a tener lugar la segunda ruta eh, monte de las majadas salidas... En la Plaza de la Estrella, a las 8 de la tarde, una distancia aproximada de 48 kilómetros y un desnivel de unos 1.100 metros. La Estrella, el recorrido de la Estrella, carretera al Mojón, cancha corta, carril a la Calderona, eh, curva de rayos, cerro del Castillo, desvía a la izquierda por el bucle, desvía a la derecha por el carril del Pinar, carril por las majadas, carril por la de del Oberos, carril a la carrera del Caballo, <coughs> carril por la Casilla, carrera del Caballo, carril al Berrueco, Mojón, Y, y carretera, pues desde el Mojón hasta, hasta Urique. Eh, otro de los colectivos que han arrancado su calendario de actividades muy temprano, lo hizo, como decimos, ya el pasado, eh, el pasado eh, sábado. Y también ya para, para, bueno, para cerrar este pequeño avance de lo que va a ser el fin de semana, aparte de otras citas, eh, quisiéramos también recordar ...y que, en este caso, eh, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras... Eh, ...va a volver a poner a disposición de aquel que esté interesado... ...un autobús para desplazamiento, para poder participar... ...en la carrera nocturna del Guadalquivir... ...que va a tener lugar el próximo 28 de septiembre en Sevilla... ...el límite, ya saben, de 25.000 participantes... ...en esta prueba sevillana. Pues bien, todo aquel que quiera asistir podrá escribirse... Eh, ...en el estanco del Paseo del Prado... ...desde el día 10 hasta el 19 de septiembre al precio de 26 euros, incluyendo autobús, comida, bebida y la inscripción en la carrera. Si um, los interesados están ya escritos, pues tan solo tienen que pagar 20 euros, eh, que incluye todo menos la inscripción. O si algún acompañante quiere ir con los corredores, eh, pues también lo puede hacer al precio de 20 euros, eh, insistimos, desplazamiento, comida y bebida. ¿Qué tal? los próximos minutos hablando de, de fútbol y de una de las que ha sido noticia para, eh, de esta pretemporada, que no ha sido otra cosa que la creación de un nuevo equipo eh, que va a competir eh, en competición federada esta temporada, equipo de fútbol de la categoría infantil. Hablamos del Deportivo Ubriqueño, un equipo que ha visto la luz hace pues, relativamente poco tiempo y que este año va a participar en el Grupo 6 de la Tercera División Andaluza. Y vamos a hablar con, eh, en este caso, para conocer algo más de ese proyecto, con el vicepresidente del Deportivo briqueño y también delegado del equipo José Antonio García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, un nuevo proyecto futbolístico que, que va a ver la luz esta esta temporada y que lleva fraguándose ya algún tiempo, que no ha sido una cosa de la noche a la mañana, ¿no? No, no, ya lleva al reo dándole vueltas al, al proyecto alrededor de un año. ...desde... porque todos nuestros componentes... ...o casi todos vienen de la escuela... ...y desde que nos enteramos que a partir de cierta edad... ...de los doce eh, ya no competían... ...como hacían antes la escuela... ...que se iban de vez en cuando un partidito fuera... Uh -huh. ...y decidimos crear un grupo... ...para no tener que romper los niños... ...porque había gente que estaba a favor de irse uno la Unión... ...otras que no... ...y pues, para no romper el grupo que, que nos parecía muy bueno... ...creamos el club nuevo. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, el, el origen está en la escuela de fútbol... Sí. ...en esos jugadores que ya mmm, no tenían posibilidad... ...de seguir compitiendo porque hasta era infantil... ...pueden pertenecer a la escuela de, de fútbol... ...y a partir de ahí se quedarían sin nada... ...y digamos que ese ha sido un grupo en el que como tú comentas no se ha puesto de acuerdo, si nos íbamos todos al al lubricuñón deportiva o, o no seguíamos, ¿no? Y y habéis estado por esta decisión. Sí, estamos por esta decisión, que en la escuela de Furbu sí que pueden seguir, pero no compiten. Pero no compiten, sí, sí. sería entrenamiento y partido amistoso, entonces los niños ya te pedían algo más, una competición, algo más. Mm. Por la edad que tienen, pues ya cada vez quieren más. Entonces decidimos crear este este club para que no rompé el grupo que traían ellos desde desde pequeños y seguí adelante, entonces nos parecía buena idea de coger y hacer un club. Uh -huh. Primero por lo económico, segundo por por el proyecto que teníamos y la idea que teníamos nosotros del club y, y demás y dice anda y ...poquito a poco, poquito a poco... ...hasta que se decidió ya dar el paso del todo. ¿Por qué, eh, algunos eran reacios a, a entrar en el Ubrico Unión Deportiva? Digamos que hubiera sido el paso natural. No es que eran en reacio ...la verdad es que nos lo planteamos poco... ...a mí me parece la Unión Deportiva un buen club... ...y que trabaja bien con los niños... ...sino que nosotros... A, ...había algunos que... ...por tema económico o... Uh -huh por diferentes temas ¿no? y no queríamos romper el grupo entonces decidimos proponernos, juntamos 3 o cuatro padres y, y dejamos la idea volar hasta que sea eso, pero vamos, que no es que nosotros tengamos nada ni con la unión deportiva, ni nada, revés uh -huh. nosotros lo que nos gustaría es colaborar más con ellos y demás uh -huh. que entiendo que por una filosofía diferente, ¿no? más sí. o menos la que Más o menos, una filosofía diferente, un Competí, competimos todos al mismo nivel porque uh -huh. cuando se está jugando lo que quiere todo el mundo ganar, pero después fuera de otra cosa, queríamos otra cosa, una cosa intermedia entre la escuela y, y la unión deportiva, sí, que sí, sí, creo sí. que faltaba aquí en Ubriqui una cosa así, intermedia uh -huh. entre la escuela y la unión deportiva. Uh -huh. Porque entiendo que le echar a andar a un, a un equipo federado burocráticamente y bueno en muchos aspectos es una ardua tarea, ¿no? Eh, La es verdad cosa. es que lleva su trabajo, lleva muchos viajes, lleva mucha documentación y, y, y pone todo de acuerdo, mucha asamblea, pone todos los padres, porque una de las cosas que, que tenemos claro en, en el club este es que los padres deben contribuir en todas, todas, todas las decisiones aquí no se toma ni una decisión sin consultarla con los padres y eso el, el cuerpo técnico no, no juega aquí con fuego puede jugar aquí con fuego me refiero a, a la tendencia que hay hoy en día de eh, hemos hablado algunas veces eh, en, en el fútbol base de los padres meterse más allá de donde debieran no es que yo creo que deben de estar implicados, uh -huh. porque primero es la educación de sus hijos que es una ramada más de la educación debe de estar implicado, se debe de saber qué es lo que se hace con su hijos pero a la hora de competir el que manda es el entrenador uh -huh. eso también está claro o sea, nosotros uh, yo tengo mi hijo en el club y yo puedo opinar de el, lo extradeportivo sí, ya lo deportivo de, es cuestión de del campo para adentro, ahí es, solo manda manda de entrenador uh -huh. porque si no entonces muchas opiniones tampoco en ese aspecto sí. pero sí en otro aspecto, mira ¿por qué no hacemos eh, esta idea? ¿por qué no colaboramos con esta gente? ¿por qué no eh, ese tipo de ideas si queremos que participen los padres? Sí. Por, eso, por ejemplo nosotros cuantito que mmm, económicamente por ejemplo si hacemos un gasto automáticamente se refleja a los padres se ha cogido este dinero para esto y... Sí, sí, sí, sí. Y este es el dinero que nos queda y esto es lo que hay. Uh -huh. eh, vosotros, el cuerpo técnico, Alfonso García y tú, eh, los hermanos, ya habías intentado con anterioridad, eh, digamos, sacar a un equipo de fútbol sala, eh, donde habías estado centrados, sobre todo en categorías eh, pequeñas, ¿no? Benjamín, Alevín, ¿eh? desde hace a, a algún tiempo finalmente no... Eh, sí, bueno, nunca hemos intentado federarlo. Mi hermano sí quizás estaba más fuera porque él fue seleccionador de... De la selección de furbozala, de... Algo se de comentó, Urique. me refiero que la, la, la última vez que hubo un campeonato de Andalucía, que, bueno, se implicasteis ustedes bastante ah, con, los, con los pequeños. Algo se habló de poder darle continuidad, pero finalmente la idea no, no fraguó, ¿no? No fraguó porque quizá categorías tan chicas, el furbozala de niños tan chicos, habría que crear una escuela para ello, entonces era mm. todavía un mal lio... Muy nosotros, pequeño y claro. teniendo que desplazarse de, y desplazamientos largos, ¿no? Sí, entonces no, no, no fraguemos por ahí. Pero sí es verdad que nosotros dos pues, siempre llevamos toda la vida dedicada al fútbol uh -huh. Y hemos decidido ahora pasarnos al fútbol, aunque nosotros tenemos ideas eh, del fútbol. Yo todos los veranos hago como una especie de escuela para niños uh -huh. el cual... Eh... ...pagamos las instalaciones y ya está... ...porque aquí no se trata de que haya... ...dinero que nadie... ...que sea todo voluntario... ...y, y entonces... ...para pues raíz de esas eh, de ese pequeño entrenamiento... ...que hacemos nosotros con niños y, y demás... ...pues decimos... ...coño, pues vamos a tirar para adelante... ...vamos a hacerlo... ...y Nos vamos a... ...hacemos que dado pasos poquito a poco... no ...sí, Ay, yo llevaba ya cuatro años... Bam, eh, ...haciéndolo todos los veranos... ...con los niños... De ...en julio y agosto... Uh -huh. Vamos, yo tampoco pienso dejarlo Que había ganas, había ganas por lo sí, tanto y, y nos comentaba que la mayoría de los jugadores eh, Que forman parte de este deportivo briqueño Vienen de la escuela de fútbol sí, Pero todos. también hay jugadores Que vienen de, otro, de otros lugares Que no han estado en la escuela que eh... pues, quizá... por aquí sabemos que arrastra mucho El tema de los amigos y ¿no? si el grupo de amigos está aquí, yo quiero estar ahí no Es que yo creo que eso es lo fundamental El fútbol para divertirse El fútbol es para disfrutar y se aprende jugando y como me once juega es con tus amigos uh -huh. y así hemos aprendido todo eh que sí. aquí no había escuela antes de fútbol y han salido buenos jugadores uh -huh. de Ubrique y, y el 95% yo creo que son dos niños los que no han estado en la escuela dos nada más, los demás vienen de la escuela que han hecho con nuestros hijos una labor excelente en la escuela, entonces uh -huh. traían una filosofía de comportamiento y demás y no queríamos seguir para adelante con eso uh -huh. claro eh, digamos que ese, claro, ese el, dale el, esa el, línea yo creo que antes la has clavado cuando ha dicho esto le, digamos nuestra intención es estar en la zona intermedia, intermedia. entre lo que ha sido la, la, la escuela su filosofía con el URI que unión deportiva y su filosofía ¿no? sí, claro intentar uh -huh. coger lo mejor de, de, cada, de, uno. de, de cada uno uh -huh. intentar yo, yo, nosotros estamos muy contentos con la escuela nosotros lo hablamos con, con Antonio que, que no estamos súper agradecidos de Antonio y todos los entrenadores que han tenido nuestros hijos. Y le pareció también buena la idea, porque es verdad que aquí faltaba algo que eh, empujara, cuando uno sale de la escuela, el que se quiera quedar en la escuela, que no quiere... Y faltaba ese puntito intermedio. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros hemos pretendido, hacer puntito intermedio Ni competir con nadie para quitarle jugadores ni el, no porque esto de todo el mundo es libre y todo el mundo se puede apuntar donde quiera y, y lo que quiera nosotros de eso no tenemos más que una categoría que la que corresponde a nuestro niño uh -huh. eh, tenéis eh, digamos está abierto el plazo de inscripción se puedeinscri cualquier cualquier joven jugador la habéis cerrado ya ya tenéis la plantilla completa eh, nosotros tenemos ya todas las fichas completas uh -huh. eh, si con lo que tenemos Está bien. Quizás si metemos alguno es uno más o dos más no vamos a meter. O tampoco nos gusta saturar mucho porque la cuestión está que vayan todos y jueguen todos y todo se ve se, se impliquen todos los niños. Uh -huh. eh, estáis en pretemporada, ya habían empezado en los entrenamientos que están han ido estas primeras semanas. Ah, muy bien, la verdad es que muy bien. Yo estoy muy contento con los niños porque tienen una ganas loca de aprender y tienen una gana de, de Lusay y han eso compañerismo la pretemporada yo creo nosotros la empezamos sin la empezamos día 13 uh -huh. de agosto pero no en el campo de fútbol sino haciendo piñas nos íbamos por la mañana nos levantábamos yo estaba de vacaciones y nos levantábamos por la mañana nos íbamos a andar todos y después desayunábamos todos juntos así estuvimos una semana hasta que ya empezamos con el campo de fútbol ya los entrenamientos típicos de fútbol físico y balón uh -huh. y a entrenar es muy... Chocante todavía, a ellos he pasado del fútbol 7 al fútbol 11 sí, sí. Eh, el SA, Que tienden a irse todos al centro porque el campos son más grandes uh -huh. Pero vamos, que vamos aprendiendo y vamos estudiando Yo la verdad es que estoy súper impresionado de la capacidad de adaptación de los niños que tienen uh -huh. como es tu plantilla? Eh, eh, lo, le... ¿El equipo del que vaya a disponer es eh, parejita? ¿Hay distintos niveles? No, son todos no por lo menos y, y, y si hay alguno que no sea, lo vamos a hacer parejo que es la intención nuestro no? ahí son todos iguales todos son parejos una cosa buena que los mismos jugadores yo creo que eso viene de la pretemporada de ahí andar y hacer convivencia a hacer piña, ¿no? piña sí. o se ayudan unos a otros yo por ese aspecto soy, el comportamiento respecto a los compañeros super super super contento porque es de admirar porque yo eh, no me creí que unos a otros se iban a ayudar y uh -huh. se iban que iba a haber más competencia no, al revés lo que intentan es que el compañero aprenda más para que sea mejor para que juegue más y demás de eso nosotros tenemos una anécdota que el último día que fuimos a andar nos fuimos aquí para la antena y nos perdimos no <risa> que nos perdimos sino que cogimos por otro sendero y a mí me dejó impresionado el hecho de que había sitios donde había que bajar ayuda y eso he es toda una piña sin decirle nada, ayudándose uno a otro, eso, eso, eso no tiene precio. Ve uh -huh. esas cosas. Eh, en, esta, en la pretemporada siempre también, eh, en estos últimos años ha habido hay problemas con las instalaciones. Tenemos pocas instalaciones para el número de equipos que hay. ¿Cómo se las estáis apañando? La verdad es que nosotros no hemos tenido ningún problema. Mm, yo creo que con buena organización y buen planteamiento de todo el mundo, hay para todo el mundo. Yo no he tenido ningún problema, el ayuntamiento nosotros nos ha dado nuestro sitio, nos ha dado nuestras cosas y al revés, nos están ayudando todo lo que puede. por parte del ayuntamiento yo no tengo ningún problema. Lo único que sí es verdad que eh, hemos tenido quizás, o yo he visto, yo no he tenido, uh -huh. yo he visto saturación de equipos, pero quizás a lo mejor claro. yo qué sé sería cuestión de plantearlo los propios clubes, mismo de plantear su propia organización. Uh -huh. evidentemente todo el mundo tiene que tener su espacio todo el mundo tiene que tener su espacio y yo creo que hay espacio para todo el mundo hay que coordinar hay que coordinar claro. luego ya cuando llegue la pretemporada ya eh, el tema ya de los horarios ¿no? eh, de las jornadas habrá claro. habrá que ver cómo, cómo se intenta satisfacer a todo el mundo ¿no? porque supongo que la prioridad para vosotros será jugar un sábado por la mañana como pueden tener el resto de equipos no hombres nosotros lo suyo sería la verdad es eh, jugar los sábados por la mañana eh pero vamos nosotros somos un equipo como te he dicho que nos vamos a adaptar a lo que bueno, nosotros intentamos colaborar con todo el mundo intentamos que todo salga bien y e intentamos de no meter la pata a nadie al ¿Sí? revés si nos piden ayuda pues, ayuda hoy era nuestro día de entrenamiento por ejemplo y nos han pedido cambiar el día pues sin problema se cambia porque la unión senior va a presentar Eh, eh, el club uh -huh. de eso yo creo que con el equipo que debemos de colaborar todos uh -huh. con los seniors que son el equipo más representativo de bri a nivel y con ese es el que nos tenemos que volcar todos los equipos uh -huh. José antonio entiendo que bueno este proyecto un, un proyecto de este calibre necesita de una infraestructura eh, como entidad no eh, ahí ustedes lo había basado sobre todo en, en esa implicación de los padres. Eh, la junta directiva, todo lo que se ha necesitado para formar a, a la entidad, para darle oficialidad, son padres de jugadores, ¿no? Sí, toda la junta directiva son padres de jugadores, que yo creo que son los que mejor van a velar por los intereses uh -huh. del club. Uh -huh. Una persona que no tenga el hijo en un equipo no puede saber nunca... ...el equipo como va marchando... ...el que más se va a preocupar el padre del niño... ...si, sí, a lo que me refiero... ¿eh, eh, ...el cargo de cada uno ha sido por toca... ...o, eh, o se, se, han, no. se han presentado... Eh... ...hemos decidido en la asamblea... Uh -huh. ...o sea que tampoco es que era cosa aquí... ...todo se decide como te dije antes... Sí, ...en la sí, asamblea, nosotros cualquier decisión... ...pues convocamos una asamblea... Y, y, y, ...y lo llevamos a cabo... ...y se vota y ya está... Uh -huh. ...tenemos... Eh, presidencia y... Tenemos presidenta. Se, presiden, digo, presidencia y secretaría femenina, ¿no? Femenina, en este, femenina, caso. En este mm. caso. En este caso tenemos la secretaría y los vocales y algunos. Mm -hmm. y lo digo por, lo, por la curiosidad de que ahora mismo los dos equipos de ubrique de fútbol están presididos por mujeres. Ah, eh, pff, por la... casualidad, porque... Eh, sola se, la que se presentó y se votó y salió... La mujer, primero porque eh, Yo no me presenté Ni algunos padres Porque tenemos que desempeñar otros cargos Otras también. labores uh -huh. eh, Guadalupe Coronil Morales sí. la, la Es la presidenta, presidenta. Del, del Deportivo Ubriqueño, que ha sido lo más difícil de sacar en adelante, eh, adelante este proyecto Buscar jugadores para completar la plantilla eh, Con garantía Digamos un número suficiente De jugadores eh, O el tema burocrático Yo creo que ha sido el tema buro, bu, burocrático. burocrático lo más difícil porque antes de hacer eh, todas las gestiones, eh, pues ya tenemos la plantilla, lo teníamos todo organizado. Entonces el tema burocrático es lo más... Lo que más sí, que cuando habéis dado el paso ya, ya tenías lo con garantía todo, de que teníais una... Todo planteado se nos cayó de la plantilla inicial se nos ha caído un, un jugador de momento que se ha ido a la uh hueá y es el único que nos ha caído y, y de eso vamos yo me alegré mucho que porque aquí a la edad de nuestro niños lo máximo afín que sea la la así lo que más suena sí, claro. lo que ahora está más le, en el palito entonces yo me alegré muchísimo y ¿Cómo le dije el padre? Aquí tiene la puerta abierta para otra vez que... Y ojalá triunfe. Uh -huh. eh, un proyecto como este necesita, obviamente, un, un presupuesto. ¿Y, y cómo lo, lo habéis configurado? ¿Se autofinanciáis completamente? o recibís algún tipo de ayuda? ¿Tenéis sponsor? Eh, sí, mira. Nosotros nos hemos financiado, pues, con la cuota de los padres. Una cuota que hemos puesto cada padre. Uh -huh. Un sponsor que nos ha pagado una parte de las equipaciones, que se puede decir, ¿no? Sí, sí, esponzo, Pero, por, por supuesto. Pro, prodeco Pintura, nos uh ha -huh. una parte de equipaciones y con los carnets de socios que estamos vendiendo. Uh -huh. Y con respecto al material deportivo, pues lo estamos adquiriendo pues con la colaboración de empresas que lo que estamos pidiendo es cada empresa para, para unos carteles que vamos a hacer en agradecimiento a los colaboradores que... Pues nos compra un baloncito uh -huh. y le ponemos el logotipo en el cartel de la empresa que... ¿Colaboradora? de, de Colaboradora. Del, del y tal solo pedimos un baloncito, uh -huh. que son 20 euros nada más, por si alguna empresa quiere colaborar. Y por, y por, por otro lado, eh, ¿esos carnets de socios, digamos, de socio. ¿dónde, dónde se pueden adquirir? Eh, eh, los carnets de socios, lo, los mismos componentes lo estamos vendiendo. Ajá. Uh -huh. Eh, es un precio simbólico porque nosotros cu cubriendo gastos tenemos bastante y y a cualquier componente del equipo se lo puede pedir y, y se le da, vale 3 euros nada más que, y Ajá. te da derecho a las entradas que juguemos aquí a todos, libre, los a todos los partidos aquí, nosotros cubriendo los gastos ya tenemos bastante. Ajá. Eh, he visto los colores del equipo que son azul, camiseta azul, pantalón azul medias amarillas, por algo especial por casualidad se ha elegido en asamblea así eh, esto lo han elegido los jugadores a los jugadores, ah, los jugadores. Uh -huh. el que más le ha gustado a mi entender queríamos ponernos el antiguo color de Uri que pero al jugador le gustó este ya está y la segunda equipación es con la camiseta amarilla y, ¿Y las medias a, azules amarillas amarilla también amarilla, amarilla cambiaríamos también. nada más que la camiseta Uh -huh. eh, como hemos dicho al, al frente del equipo va, va a estar a alfonso garcía eh, tú vas a estar de delegado eh, va a haber alguien más formando parte de ese de ese eh, cuerpo técnico de momento en el cuerpo técnico no hay nadie más tenemos la ayuda de otro padre que nos entrena a los a los porteros que uh -huh. es mané uh -huh. pero a la hora de los partidos por tema de titulaciones y demás pues no hemos podido me teme a nadie más eh, como cuerpo técnico uh -huh. eh, ¿Cuál va a ser vuestra rutina de trabajo a lo largo de la temporada? ¿Cuántos días vais a entrenar? Eh, o... Nosotros vamos a entrenar tres o queremos entrenar tres eh, eh, en el campo que nos dé el ayuntamiento que yo creo que ya lo tenemos confirmado vamos. creo que nosotros entrenaremos siempre donde mismo Y tres días de entrenamiento de una hora y media cada día y, y ya está, entrenamos a las ocho y media de la tarde, ah. inclusive en invierno, porque es que ahora llega una época que todo esto hay que mirarlo, llega una época sí, que sí, los sí. niños pasan al instituto y la idea era que tuviesen cuando salen del instituto tuviesen tiempo bastante para hacer sus cosas, sus deberes. Compaginar lo que son las claro. la tareas, las actividades. Y después se fuesen a hacer su deporte, se relajaran mentalmente, porque el deporte relaja. Uh -huh. Y después llegaran a su casa, cenaran, ya duchadito y a dormir, que estoy vengo cansado de hacer deporte, para otro día. Y yo uh -huh. creo que esa es una de las filosofías buenas que hay para relajarse, hacer deporte. Uh -huh. eh, ¿Cómo es cómo es tu equipo? Digamos, ya lo, lo que has visto en estos primeros entrenamientos, ¿cómo lo definirías? ¿Dónde, dónde crees que puede tener el fuerte? Por ahora habéis tenido, eh, creo, un amistoso nada más. Un amistoso nada más. Has sí. tenido la posibilidad de verlo. ¿Qué, ¿Qué le ves que tiene de bueno y qué carencias puede tener el equipo? Mm. Teniendo en cuenta, y esto pues, que sirva para aclararlo, que está dando su primer paso en Fútbol 11, que es lo que nos comentaba tú antes. Va a necesitar un periodo de adaptación a Fútbol 11... Eh, que le ocurre siempre a, a, a esa categoría infantil, al primer año de categoría infantil ¿no? yo creo que el fuerte de mi equipo es el aprendizaje el, el, las ganas que tienen de aprender el, el, el espíritu que tienen ellos de, de decir vamos, esto es nuestro equipo que es nuestro, que lo hemos hecho nosotros uh -huh. identificarse el con el proyecto, con la idea y es ¿no? nuestro Y yo creo que eso es eh, eh, el, eh, lo mejor que tiene mi equipo. Y después, deportivamente, pues todavía nos queda mucho que aprender, pero que no nos vamos a quedar atrás uh -huh. de nadie. Uh -huh. Yo eh, bueno creo recordar que en estas edades, sobre todo lo que le cuesta mucho el juego aéreo, por ejemplo, ¿no? Sí. Adjastarse al juego aéreo. Y bueno, hay que tener en cuenta que ya a partir de categorías infantiles cuando ya el físico empieza... A, a coger importancia, ¿no? a ser un claro. factor... De... muy importante y más en de eso yo me, eh, eh, me acuerdo el primer día que empezamos a entrenar ya en el campo fútbol yo lo hago lo físico y, y empezamos a dar cuatro vueltas do, dos vueltas al campo y le costaba uh -huh. y hoy en día le damos diez y me dicen que yo, pues, no me ha costado nada de trabajo entre ellos mismos yo muchas veces entro a los vestuarios y están hablando que yo, pues hoy no me ha costado mi trabajo, hoy no cada día me siento mejor, y eso es fundamental. Claro, va, quizás van... Va... Ellos mismos se van sorprendiendo de los avances que van teniendo, que quizá... cada día es más duro el entrenamiento. Claro, te, te iba a decir que va a ser la principal diferencia con la escuela de fútbol en la carga de, de trabajo físico, ¿no?, que que ya requiere, ¿no? El... Claro, esa... Digo, más del sí, que sí. ya le, le daban en la escuela de fútbol. Claro, ¿no? claro, ahora es más duro, es más serio. No, el comportamiento en los entrenamientos tiene que ser más serio, porque ya no estamos jugando nuestro equipo, o sea, el, el orgullo de nuestro equipo. Entonces uh -huh. ellos mismos son serios, entrenan serios y, y jugar creo que jugaremos serios. ¿Y en qué aspecto tenéis que insistir más en los entrenamientos? ¿A, a corregir? A corregir. Pues mira, pues como tú has dicho antes El juego aéreo lo tienen poco olvidado Porque el Fútbol 7 requiere pocos juegos aéreos uh -huh. Después el espacio Cubrir el espacio Porque el campo, las dimensiones del campo No son las mismas Tienden a... a tendían Ya cada día van a encerrarse más en el centro Todos no jugan por las bandas Porque el Fútbol 7 es más chiquitito el campo uh -huh. Se olvidó Se olvida muchas veces que se juegan 11, no 7. Sí, en el patrón, digamos, de ahí. distancia y de, y de claro, colocación de fútbol 7. Los pases al sí. principio lo damos más flojito porque no están acostumbrados a abrir. Pero vamos, poquito a poco todo eso se corrige. Uh -huh. Porque y técnicamente son buenos salales. Eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo llegan técnicamente? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo bien. los ves? Yo lo veo bien. Vamos como todo, ¿no? a la Ahora que están empezando otro nivel de entrenamiento, pues cada día también van a ir cogiendo más técnicas y más cosas que no sabían antes, cómo defender, cómo no defender, lo fuera de juego. No lo mismo jugar con una línea que te marque el fuera de juego, que aquí no hay línea, que es la línea que hay de que marcar fuera de juego el centro campo. Uh -huh. Entonces, esos conceptos son los que eh, tenemos que intentar eh, corregirlo y e intentar que aprendan. Pero vamos, ellos están por la labor. Una, una cuestión también interesante que me gustaría destacar es que después de muchos años vamos a volver a tener un derbi eh, ubriqueño eh, en fútbol federado, ¿no? Ay, sí En esa categoría infantil, en ese grupo 6 donde vaya a coincidir con el Ubric Deportiva Nos comentaba ayer la, la presidenta del Ubric Deportiva, bueno, que digamos que la relación es bastante bastante buena entre los dos equipos y que <susurra> Y que bueno, que espera que, que eso sea una fiesta del fútbol ubriqueño sobre todo, ¿no? Yo creo que será una fiesta de fútbol ubriqueño. Date cuenta que ve, yo hablo, casi todos los componentes que hay en la Unión Deportiva, pues casi todos son amigos de mis tíos, si no es el otro, sino del uh -huh. otro, y yo no creo que haya rivalidad... Mal entendida ¿no? Malentendida Malentendida Ahora cuando nos pongamos a jugar Yo querré ganar Y el otro equipo querré ganar uh -huh. Pero que esto es normal En una competición Pero después rivalidad No creo yo que haya de Yo me tengo una buena relación Con un entrenador De, de Unión Deportiva uh -huh. De hecho Vamos Que no Tenemos ningún problema Y los jugadores Pues son Son casi todos amigos Porque aquí no en que uh -huh. Todo se conoce Tanto sí. con la Unión Deportiva Con la UEA Que la verdad es Que me ha dejado yo he tenido relación po hace poco y me ha dejado muy sorprendido eh, el nivel que tienen por ayudar uh -huh. y las ganas por ayudar y también son hay chavales de ubrique que, que, que los ve tú y te enorgullece que sean de ubrique en, en otro equipo que a lo mejor tienen más proyección uh -huh. y eso es lo que tenemos que tratar, de llevarnos todo bien es que son zagales y los niños lo que hay que es que el deporte es una cosa buena uh -huh. Precisamente con la UEA habéis disputado vuestro primer partido ¿Sí? ¿Qué tal fueron las cosas? Oh, pues Hombre, yo saqué muchos puntos positivos de del encuentro Primero para aprender hay que saber dónde están los fallos uh -huh. y entonces ahí donde vimos fallos, tuvimos mala suerte pues íbamos 17 jugadores y se nos lesionaron 6. 6 en, en el mismo partido. En el mismo partido. Vaya. Mm -hmm. Unos llegaron lesionados y otros se lesionaron en el partido, dos lesiones a priori gravesilla, pero vamos, que ya están recuperándose. Mm -hmm. Y los demás pues falta de competición y falta, ¿no? Entonces era el primer partido. Un típico partido, partido de pretemporada y, y el primer partido del equipo, ¿no? Del equipo. Y el y rival es a, a Furbo 11. Claro yo do, primero que aquí todo el mundo no está dispuesto a ofrecer a jugar por eso uh -huh. te digo que la webea se ofreció rápidamente cuando yo lo llamé entonces agradecerle que se se ofreciera eh, era el primero era la huea pero claro yo soy de los copinos que para aprender hay que jugar siempre con alguien mejor uh -huh. o que esté más rodado ellos ya llevaban unos ciertos partidos ya de, de pretemporada nosotros era el primero. ...y yo saqué muchos aspectos positivos... ...sobre todo porque tuvieron que jugar a las 10 de la mañana... ...el sábado con toda la caro... ...11 personas... ...11 niños... ...todo el tiempo y lo aguantaron... Uh -huh. ...al final... ...ya el cansancio... ...con el campo... ...no tan bien... ...como el que tenemos aquí... pues jugamos en el bosque... ...no uh -huh. tan bueno como el que tenemos aquí... Sí. ...no que estuviese mal... ...pero es verdad que no estaba en óptimas condiciones... ...el balón diferente porque era la primera vez que tocábamos el balón Night, porque nosotros ahora mismito, como ya te he dicho, los balones los tenemos pedido pero todavía no, han, no nos han llegado. Uh -huh. Pero que no lleguen esta semana. Estamos entrenando pues, con material que no ha cedido mientras que no vienen los nuestros, el ayuntamiento, uh -huh. que también hay que agradecérselo. Y entonces el cambio de balón, el campo, el primer partido, el nerviosismo de los niños porque jugaban contra la UEA... Eh, y todo eso influyó, pero saqué muy buenos puntos positivos sobre todo la entrega que le pusieron la gana que le pusieron a pesar de los nerviosismos y, y, y, y, y, y los fallos que cometimos para corregirlo uh -huh. y la presentación oficial porque ya tenéis fecha, ya sí. tenéis día y hora para que sea el primer partido que va a disputar tu equipo en la presentación en Ubrique, ¿no? oficial va a ser lunes día 10 a las ocho y media en el campo de céspedo atletismo uh -huh. y allí esperamos a todo el que quiera ir a vernos y, y demás uh -huh. espero que, que asistan mucha gente cabe recordar que será el 29 de septiembre cuando se dispute la primera jornada la de liga primera, no. aparte de este tenéis previsto jugar algún contra amistoso ¿no? si sí, eh, queremos jugar el día 22 otro amistoso que todavía no sabemos quién Con quién uh -huh. Y porque yo Yo te digo Equipo nuevo Vamos aprendiendo Conforme vamos rodando Claro Y eh, Todavía no Hemos invitado a nadie Ni Hemos hablado con nadie Para desplazarnos Ni nada Pero vamos entonces, eh, Jugaremos otro día El día 22 de septiembre Queremos buscado uh -huh. Otro partido Eh, recordar que en la primera jornada mmm, debutáis aquí en casa en casa y creo que es ante el San José del Valle, ¿no? Ante San José del Valle. Será pues el debut oficial, digamos ya de este Jugamos los dos equipos de Ubrique, jugamos en casa. De este Deportivo Ubriqueño, esa primera jornada jugará tanto el Ubriqueño en deportiva como el Deportivo eh Ubriqueño. Eh, josé antonio antes de despedirnos nos comentaba que bueno aparte de lo que es el proyecto puramente deportivo tañ también eh, tenéis y, hay ideas ¿no? para colaborar con asociaciones y, y colectivos ¿no? sí, eh, cuál es esa idea cuál pues yo creo que los niños deben de aprender también a, a colaborar con las asociaciones que tiene nuestro pueblo con otras eh, estamos allí tratando de colaborar con zarpitas ponernos uh -huh. sus anagramas eh, por lo menos un detallito en las calzonas eh, queremos colaborar o le he propuesto colaborar con el centro curtido que las personas que hay allí pues hagan deporte con otros niños, es alguno que otro partidito uh -huh. e intentar colaborar con todas las asociaciones que, que podamos que hagan bien por el pueblo y que hagan bien por ...por las personas... ...entonces uh -huh. yo creo que esta es una de las bases... ...fundamentales de la educación de los niños... ...hacerlos buenas personas... Uh -huh. ...no solo centrarse en el tema deportivo... ...sino también en el social... ¿no? social ...concienciar de que... Claro, de bueno, que ...forman parte cosas. de un pueblo, de una sociedad, de un colectivo... ¿no? Claro. ...y estar ahí implicado... no ...formamos parte del mundo... Uh -huh. ...obviamente... Y, ...y hay que hacerlos buenas personas... ...que al final te recuerdan porque has sido buena persona... ...nada más... Uh -huh. y, y yo creo que es uno de los puntos que, que debemos insistir más, pero no en mi equipo yo creo que debemos insistir en todo la, la, sociedad, la, en la sociedad en general que no estamos yendo por los cerros de huida educar en valores y con el deporte además de por medio pues es una buena manera de, de hacerlo eh, José Antonio, no sé si, si quieres añadir algo más no, nada que más que se nos da, haya olvidado da, darle la gracia a todo el mundo que nos está ayudando al patronato a la escuela de fútbol, al ayuntamiento a la unión deportiva a todo el mundo que colabore con nosotros y que nos ayude en lo que pueda uh -huh. y darle la gracia a todo lo que está económicamente también aunque sean 10 euritos pues mira uh -huh. eh, no va bien uh -huh. y darle la gracia a todo el mundo Pues nada, José Antonio, nosotros te damos las gracias a ti por haber venido aquí, por contarnos este proyecto. La enhorabuena no por haber sacado este Deportivo Briqueño y nada, desearos toda la suerte del mundo y sobre todo que disfrutéis, que es lo, lo principal, el principal objetivo cuando se, se sacan equipos, cuando se sacan ideas, actividades de este, de este calibre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, con esto último, nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Mañana, viernes, no tendremos programación eh, vespertina. Ya saben que comienza lo que va a ser la semana grande de nuestra localidad, las fiestas, mañana a la noche de los Fuegos Artificiales, el día de nuestra patrona el próximo sábado. Y bueno y a partir ya de la semana que viene, el lunes, estaremos aquí, obviamente, eh, recordando... Pues o, analizando lo que nos deje esta primera jornada de liga para el Ubrico Unión Deportiva, señor, que ya saben, se enfrenta al Jerez Industrial este próximo domingo a partir de las 6 de la tarde, primera toma de contacto con la competición oficial, primera jornada eh, de esta primera eh, división andaluza. Así que lo dicho, nosotros volveremos ya el próximo lunes. Con el resumen y la crónica del fin de semana No son pocas las citas que hemos comentado Que va a haber eh, este próximo fin de semana A pesar de que, bueno, estamos todavía casi metidos en, en pretemporada Sin nada más que añadir, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde